Bueno mi gente, ya tú sabes, aquí el regreso alto a Little Radio Show, aquí como quieras, separando niños de los hombres en entrevista sobrepasando las 500 mil personas radio escucha, así que todo eso se lo vemos ustedes, y como siempre, aquí solamente entrevistamos a los artistas que están pegados, aquí no viene ningún novato, ya tú sabes, a venir a estar interfiriendo en esta emisora, porque solamente tenemos a lo que ustedes quieren y ya ustedes saben como escucharon esta semana la promoción él le toca nada más y nada menos directamente de Puerto Rico a la melodía perfecta aquí en la casa con nosotros en Alto Cali el Radio Show Zion Baby Sion Baby, yo, yo, yo, it, que está pasando lago. ya tú sabes ya, ¿eh? todo el mundo comentando de Zion, la melodía perfecta que viene por ahí en la calle. Dímelo, Sion, ¿qué es lo que está pasando contigo ahora en tu carrera? No papi, sin más preámbulos, sin mucha palla en los 100 metros. Esto es fácil eh, y sencillo. Es eh, la melodía perfecta, unido 5 a la venta, una superproducción más que completa. Es una producción que no puede faltar en, la, eh, en álbumes de colecciones, no puede faltar en el. apostar que si no es la mejor está entre las mejores de este año que, que, que, que, que está entrando en estos momentos este black man bueno, de verdad tiene una producción súper súper completa de todo un poco este específicamente y súper es directo para la fanaticada de lo que es el reggaetón y de lo que no es el reggaetón esto es algo internacional es algo más allá de las expectativas Blanco. O sea, sí, oye, Sion, me imagino que tú sabes, tú sabes, el día que tú sales, en junio 5, tú también estás sacando el disco junto a Adi Yankee el mismo día. Es correcto. O sea, que tú estás seguro y no... ¿Cómo Como diría, como diría nuestro el género, que quedó un montón de fade, el, fadel, el lo dejamos la cabeza, papi. No, no, no tener miedo a nadie porque tú sabes ya en esta época ya tú sabes cualquier producción que sea buena no importa que tú estés compitiendo o estén compitiendo artistas entre artistas que sean mejores ya tú sabes si es una buena producción la gente lo compra como quiera no es bueno porque a la misma vez que, que, que van a las tiendas te discos, pues ven mis CDs al lado de él pues o se llevan el mejor carro dos cd y yo voy a... Tú sabes oye Sion, ya tú sabes este muchas cositas tuviste por acá en la florida este el fin de semana pasado todo el mundo ya tú sabes hablando bien de Sayon y del agueto este bueno preguntas por ahí ya tú sabes Sayon eh, después que se separó de, de nada más y nada menos que lenos oye Hey, ustedes le dejaron el campo abierto A Wisin y Yandela, que y Kenway Alessi, Fido, ¿qué es lo que está pasando por ahí? Si ustedes no se hubieran roto, no hubiera ninguna de esa gente Que hubieran entrado Bueno, eh, si tú lo dices, ¿verdad? pues te lo agradezco Muchísimo, sin quitarle mérito Ni, ni, ni nada A ningún otro artista, porque cada, cada uno De los artistas que acabas de mencionar, todos son Súper, muy, súper, súper talentosos Pero, pues, la realidad es que En el momento que salió un Estaban en la papas Y estaban unidos, pues la verdad es que No había para más nadie, no había para más nadie. Cuando salió Mileno salieron, se cayeron todos los tubos. ¿Entiendes? Yo te estoy hablando la verdad. Yo te estoy hablando la verdad. No es algo que yo me estoy inventando ni que me estoy echando aquí. quiero si no, porque tú lo acabas de mencionar. Aparte de que, pues, vuelvo y repito, es la realidad. Este, el género estaba en una monotonía, en algo diferente. Y cuando salió Salio Mileno, pues cambiamos el género, ¿me entiendes? Nos fuimos por línea y mucha gente pues, no grillaron en lo de nosotros porque decían que, pues, era muy, muy, muy, o muy fresita, o muy comercial, o muy melódico, que el reggaetón no era así, que nos dijeron blanco, pero, pues, nuevamente, este, gracias a Dios, nuevamente, rompimos con las expectativas, so, las sobrepasamos, y... Pues creo que, que ahora pues voy a hacer lo mismo también a nivel de, de solista. Pero cuando estaba el dúo Sayon Guileno, pues como tú dices, no había más nadie. Así mismo fue Arcángel y de Lagueto cuando salieron esos dos chamaquitos. Ningún dúo más rankeado yo, de los que estaban rankeados tampoco pudo con ellos. Es algo de que lo que yo trabajo o, y lo que me rodea a mí, de verdad que brilla, brilla como el blanco. Oye, este Sayon, hablando de Arcángel y de Lagueto, ahora mismo en tu compañía lo que es Baby Records. ¿A quién tienes filmado tú ahora mismo? en tu compañía bueno mi compañía tengo a Delaghetto que es el corazón de los de Baby Records eh, de verdad antes de yo haber firmado al canal del ya yo estaba trabajando con Delaghetto primordialmente este, después fue que al pues, llevó a mis manos y pues se hizo lo que se hizo aparte de, de ellos pues está Walter que es el P Maker el productor que tuvo que ver con lo que es Fantasma y tiene par y tiene participación en mi álbum también por Rosario del Gran Combo este, poquito a poquito lo estamos montando y estamos ahí grabando temas grabando temas a ver lo que sale Este, tengo un grupito de música urbana Sinfonía Urbana que también van a salir en mi producción eh, tengo entendido que, que creo que Walmart o Target una de esas tiendas pues escogió el tema de ellos como tema exclusivo para sus tiendas que eso quiere decir que los chamacos urbana, pues y repito, y voy a estar trabajando también la producción de ellos para este año para el año que viene. Diría yo más bien para el año que viene, para el año entrante, estaría saliendo la producción de ellos. Y pues por el momento eso es lo que, ahí es el balcón. Pues eh, estoy buscando una fémina, eh, quiero una fémina, hace falta una fémina y pues en esa estamos, hablando pero una femina pa qué? ¿Pa'? para qué para uso personal o una femina para la compañía no papi, para la compañía o sea que fue... <ríe> uso personal eso no es como que muy muy muy <ríe> no es algo que sea muy difícil no más que hay en el mundo son mujeres no <ríe> me asustaste yo dije pero espérate, que como que Sayón está buscando una femina <ríe> de verdad, de verdad, oye, de la Ghetto, je, papi, te digo una cosa, el hombre ha subido como la espuma, tú sabes, no tanto con Arcángel, sino también con sus temas como solista el chamaquito va para adelante. no Va para adelante, va para adelante, tiene mucho que prometer también, el mundo se dará cuenta quién era el mejor de los dos, para serte bien sincero, Arcángel es un durísimo Arcángel es la maravilla, como él mismo lo dice, pero hay una cosa hay uno hay uno hay una característica hay unas cosas que son muy importantes, que es la que hacen, características, llegue al nivel que llega, ¿me entiendes? No tan solamente el talento, sino carisma, personalidad, eh, una imagen, o sin número de elementos que pues yo entiendo, me entiendo opinión personal, que de la gueto se lleva al cáncer de muchas de esas cosas, ¿me entiendes? Que la personalidad que tiene de la gueto no la tiene al cáncer. No es que esté hablando mal de al Y hey, vuelvo y repito, es vale, talentoso, se la doy bien duro, porque de verdad que el chamaguito está pasado. Cuando hice poner el mic, de verdad que se guía, se pasa, pero vuelvo y repito, eso no es lo único, ¿me entiendes? Ya sea, ¿sí, lo único, eh, en la vida hemos visto mm, el, el, el montón de ejemplos de artistas súper, súper talentosos, y que por sus actitudes, pues ya tú no sabes lo que ha pasado con ellos. Pero Y eh, esto, mano, ¿qué más te puedo decir? Este, bilingüe, full. eh... Se va a estar trabajando con para el disco de él David Banner, produciendo produciéndole pistas players skills este icon va a estar produciendo temas para él también este, tiene un sinnúmero de featuring súper fuerte también en su producción estamos trabajando y elaborando con el mismo cariño que se trabajó la mía se va a trabajar la de él también créeme que el mundo sabrá oye dos puntos bien importantes de esta entrevista para seguir con tu con tu disco este sayo primero ¿qué le faltaría al cángel para salirse o para desligarse de baby records bueno tuvo la oportunidad si no, si no hubiese sido hombre no se hubiese no puesto a hablar la basó y toda la porquería que habló tanto de mí como de mi compañía de hace tiempo pues, yo no hubiera dado de vivir pero ve él me demostró a mí que aquí no hay amistad que esto es negocio pero como esto es negocio no es amigos no nos queremos no nos llevamos según él pues pues vamos esto es negocio hasta que no venga alguien con el, con el con el cheque que yo quiero pues no sé no no lo voy a soltar lamentablemente puede venir quien venga y no no lo voy a soltar porque yo bastante que trabaje para él este él entienda lo quiere entender o no lo quiere entender entonces, lo que yo hice todo eso está en récord yo tengo todas la, todas las facturas de todo lo que yo invertí en él él dice que yo porquería, pues está bien, si él dice eso, pues alegría un esto, eh. yo, yo yo para eso yo tengo oficina, para eso tengo empleado, eso es récord, tú me entiendes, sos esos test en founder, ¿sabes lo que te digo? y, y, y nada, eh, hasta que no venga alguien con, con el cheque como yo lo quiero, de la manera en que yo quiero hacer el negocio, pues va a tener que esperar el que hace grabando temita para pa todo el mundo como está haciendo, que también se supone que no lo haga, pero pues y segundo punto, este sallo. Relación o tú, cómo te sentiste al tú saber que Don Omar quería firmar Arcángel? No, la verdad, desde que eso pasó, yo no he vuelto a ver no, no entre Don Omar y yo pues no ha sido lo mismo desde, desde, desde que eso pasó porque yo lo, yo, yo lo tomé como un insulto, como una puñalada a mi espalda, como una traición debido a que debido a que yo y Don Omar teníamos una relación bien bien ¿Me entiende? Bien buena, éramos como que bien close, había como que no era solamente así, no era panismo, ¿me entiende Era, era, era como que hasta amistad de verdad y no era, no era como que no trabajo nada más, iba a su casa, iba a la mía, estaba mi mamá y mi mamá y mi mamá son locas con él, ¿sabes lo que te digo? Ajá. La familia de pues conmigo también se llevaba bien brutal y como que todo cambió de la noche a la mañana también yo entiendo que mucha gente la que lo rodean a él, le han metido muchas cizañas y, y por eso es que han pasado tantas cosas con él últimamente porque yo pienso que a lo mejor le, no sé, ¿me entiendes? No sé a lo mejor la gente que lo rodea, no sé, yo porque yo dudo que, que de la noche a la mañana pues él cambie y, y, y, y sea de la y, y actúe de la manera que actúo conmigo, pero, ¿me entiendes? Yo no la guardo a Cole, como yo digo, ¿me entiendes? Yo, si lo veo, Nosotros nos vimos hace un par de meses en Miami y hablamos un poquito, yo le dije cómo yo me sentía, él me escuchó, no me dijo nada, me entiende como tal, me escuchó y normalmente me entiende y ahí quedó, no, no, no hemos puesto, no hemos puesto a hablar de verdad, pero no es lo mismo, no es lo mismo entre nosotros, yo arreglaría con él porque yo no tengo ningún problema personal con él y era lo que yo siempre le decía, no se ahora llevar de nada, de nadie. Que él era lo que él era, que no estuviese, ¿me entiendes? Son muchas cosas de las que yo hablaba con él, porque era, vuelvo y repito, era una, era una relación bien chévere, ¿me entiendes? éramos nos pues llamamos que es lo que hay, no tengo era, ¿sabes? Él no tiene party, está conmigo para Colombia, dale, nos fuimos. Boom, vamos para allá, a, ver, a don, no tienes nada, está conmigo. Despedí de año, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, me entiendes? O sea, cosas así que... Usualmente pues amigos pues antes, sabes lo que te digo, Como yo con mi combo pues éramos Ese es así, ese es así, este, a lo mejor pues no pudiste escuchar la entrevista que después te la voy a hacer llegar, la entrevista que yo tuve con Don Omar hace poco, cuando le hago esa misma pregunta, y lo que me dice es, mira, este, yo y Sion somos de la cerámica, somos amigos a fuego, antes de música somos pana, este, yo lo que hice fue, me tuve que echar para el lado, Porque yo no quiero firmar a alguien que todavía está firmado. Exactamente, eso era lo que yo, eso era lo que yo iba a llevar. Cuando él vio que la cosa estaba como con un poquito sella, que, que me entiende que mis abogados le mandaron oh, oh, una cartita al abogado de él y a él de que, mera, de que no podían firmar al alcalde porque al él tenía un contrato vigente y se le envió el contrato que yo tenía pejar y se ve, ay, él se echó para atrás y se quitó. Pero como quiera, porque yo lo que llamado a mi hermana, Como una vez lo hizo anteriormente, muchos meses atrás, mucho antes de que alcance a pegar, vino, mire, me gusta ese chamaquito, ¿sabes? Dámelo, dale, yo lo trabajo y yo me digo, coño, que me están diciendo que no vas a trabajar de manejo con tal persona o lo que sea. Dame la oportunidad a mí, dame la oportunidad a mí de hacerte una oferta, dame hasta el lunes. Si no te llamo el lunes, entonces lo que tú quieres, me pues sale, ¿no? Dale, uno que sí, papi, si somos para, pues dale. sale. Pues nunca me contestó, nunca me llamó. Pasaron los meses, nunca me llamó, entonces yo digo, ¿por qué no, ir, no me hizo ese acercamiento? Bueno, pero está bien, vamos a dejar todo ahí, vamos a seguir entonces con la, la producción del gran Sion Baby, que sale para cuando sale ya en la carretera, este, Sion? Este, sale 1.5, este, van hay más que hablar, 1.5, 1.5, 1.5, de Perfect Melody, You Already Know, A.C.O., L.E.D., Crew Martinez, Uyaki, J.O.L.I.R.I.D., De La Guido, este, y Sion la melodía perfecta. No rayo papi O sea que ustedes lo que están escuchando aquí Es nada más y nada menos que Zion baby Oye Zion de verdad te quiero dar las gracias Por estar aquí en Alto Calibre Radio Show Tú sabes que aquí las pautas son ya tú sabes De calidad como Alto Calibre Así que quiero que te despidas tú sabes Con la canción de a aquí en Alto Calibre Radio Show that these radio show the way she moves another hit you heard here first, first. i love the way she moves i see the way she to my crib. Excuse me, can't let me help you out. You don't speak no English. Ella se me da lo más bien. Quiero secarte de aquí. Por si no lo sabías, esta noche you're gonna end up with me. Then I can just ride you. You know, slip and slide you. Flip you over the love and there's one I can provide you. If you don't want it, then walk away 'cause it's your right to. But I wanna show you to the world, never hide you. 'Cause you're the most beautiful thing I've ever seen Attention to blow me up like gasoline, and I'm trying to be patient, trying to be a gentleman. Can you see what you're doing to me? Girl. I love the way you